Cuentos de hadas españoles Las tres hilanderas Érase una vez Una mujer hilandera que vivía en una pequeña aldea con su hija llamada Nora Mientras la mujer hilaba ovillos todo el día Nora no la ayudaba Nora odiaba el sonido de la rueca Pero adoraba pintar Su madre pensaba que pintar era una pérdida de tiempo ¡Nora! ¡Nora! ¡Cielo! ¿Qué haces? ¡Ayúdame a hilar ovillos! ¡Un minuto, madre! Estoy terminando el cuadro ¿Cuántas veces te he dicho que pintar es una pérdida de tiempo? ¿No sientes empatía por mí? Hilo todo el día para poder ganar dinero y tú solo pierdes el tiempo con esto ¡Pero madre! Estoy pintando para el casero me prometió una gran suma por él No me importa Puede que vendas uno o dos cuadros a gente rica ¿Cuántas personas así hay en el reino? Pero todos necesitan telas Y muchos nos las compran a nosotras Así que invierte el tiempo en hilar Hazlo ahora mismo Este suceso ocurría a diario Nora se sentaba a pintar Y su madre no le dejaba Un día... La madre de Nora se enfadó tanto que tiró sus pinturas y sus pinceles. Nora se sentó en el jardín a llorar. Por casualidad, la reina pasó por delante en ese momento. Cuando vio a Nora llorando, le pidió al conductor que se detuviese frente al hogar de la tejedora. Conductor, pare. Ahora, deja de llorar Ah, oh, es su majestad, la reina en persona! ¡Buenos días, majestad! Buenos días, mi señora ¿Esa chica es vuestra hija? ¡Ah, sí! Buenos días, majestad Buenos días Sois una joven muy hermosa Gracias, Alteza ¿Por qué estabais llorando? ¿Qué os ocurre? deciros majestad mi hija es muy trabajadora adora tejer e hilar siempre le digo que descanse pero no me hace caso madre al obligarla a descansar empezó a llorar soy una mujer pobre alteza dónde puedo conseguir tanto hilo como para que ella hile hasta estar satisfecha amable señora me impresiona ver a una joven tan trabajadora en mi reino ¿Por qué no enviáis a vuestra adorable hija conmigo? Me encanta el sonido de las ruecas y tengo suficiente hilo en el palacio. Si consigue hilar tres habitaciones llenas de hilo, haré que se case con mi hijo el mayor. ¡Qué gran honor sería para una pobre hilandera como yo, Alteza! ¡Gracias! ¡Pero, madre! No te preocupes por mí, cariño mío No soy tan mayor Puedo cuidarme sola Ve al palacio Después de todo, querida hija Su majestad está dispuesta a llevarte con ella Ve Y Nora tuvo que irse al palacio con la reina La reina llevó a Nora a tres habitaciones Repletas del lino más fino que Nora había visto La reina le dijo... Hoy descansad, pero deberéis hilar todo este lino tan rápido como podáis. Sí, Alteza. Nora estaba tan desconcertada al ver todo aquel lino que no sabía qué hacer. Se pasó prácticamente todo el día observando el lino. Al día siguiente a la reina le sorprendió ver que no había nada hecho. ¡Oh! ¿No has empezado a hilar todavía, Nora? Perdonadme, majestad, pero he hecho tanto de menos mi hogar que no soy capaz de ponerme a trabajar. ¡Lo siento! ¡Oh, lo entiendo! No te preocupes, tómate tu tiempo. La reina se fue, pero Nora estaba muy preocupada. Nunca había aprendido a hilar un lino tan fino y odiaba hacerlo. Quería contarle la verdad a la reina sobre cuánto odiaba bailar, pero temía que la reina castigase a su madre por mentir. Nora se sintió tan abrumada que empezó a llorar. Entonces oyó unos pasos, vio a tres mujeres caminando hacia ella. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Niña, no importa quiénes somos ni de dónde venimos Lo que importa es lo que hemos venido a hacer Y hemos venido para ayudaros, querida, si nos lo permitís ¿Ayudarme? ¿Cómo? Sabemos que no os gusta hilar, así que hilaremos todo el lino por vos ¿Sí? Muchas gracias ¿Cómo podré agradecer vuestra amabilidad? Solo queremos una cosa No, no nos dejará Somos muy feas ¿En qué estábamos pensando? Vamos, y leemos el lino y vayámonos Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Decídmelo Si hilamos todo el lino ¿Prometéis invitarnos a la boda Y presentarnos a los invitados reales Como vuestras tías? No lo hará Míranos Dedos gordos hinchados en los pies Ojos entrecerrados que apenas ven Y labios horriblemente alargados Nunca nos invitaría Y menos estando la familia real Somos demasiado feas, es cierto Por supuesto que os invitaré ¿Y quién dice que sois feas? Me estáis ayudando en tiempos de necesidad Eso es mucho más valioso que toda la belleza física del mundo No solo os invitaré Estaréis en el centro de la mesa, junto al príncipe y junto a mí ¿Oh, de verdad? ¿No se enfadará y reirá el príncipe? Puede que se niegue a casarse con vos si colocáis en el centro de la mesa a mujeres tan feas <risa> Si el príncipe es tan malvado como para insultar a los queridos familiares de su futura esposa Entonces no me casaré con él Siempre se han reído de nosotras Y nosotras solo deseamos respeto por nuestro duro trabajo Gracias, Nora Ahora observa cómo hilamos el lino más fino que hayas visto jamás Y las tres hilanderas se sentaron a trabajar con las ruecas Trabajaron toda la noche Y por la mañana Ya casi habían terminado toda la habitación Cuando escucharon pasos, se desvanecieron. La reina venía a ver todos los progresos de Nora. ¡Cielos santo! ¡Nora! ¿Cómo habéis podido hilar tanto lino en una sola noche? Buenos días, Majestad. Bueno, eh, nunca había visto un lino tan bueno en mi vida. ¿Habéis trabajado toda la noche? Sí. Alteza, la forma en la que el lino se hila en la rueca parece mágica Debéis de estar cansada, descansad Lo haré, Alteza, gracias, pero solo cuando todo el lino esté hilado Nora no le había mentido a la reina Pero había conseguido mantener su secreto, el de las tres hilanderas Cuando la reina se fue... Las mujeres regresaron y continuaron con el trabajo Yo llevaré un vestido de seda roja al banquete real Yo llevaré uno de seda verde <ríe> Y yo llevaré uno de seda amarilla Las hilanderas estaban muy emocionadas Por acudir a la boda de Nora con el príncipe Hilaron todo el lino alegremente Y a finales de la semana Las tres habitaciones de lino estaban repletas del hilo más lujoso que la reina había visto ¡Ah! Oh, ¡No me lo creo, querida! ¡Es precioso! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Gracias, majestad! Me encantaría que una joven tan trabajadora y laboriosa como veo que sois vos Se casase con mi hijo Llamad a vuestra madre y prepararemos los arreglos de la boda Por ello, enviaron un carruaje a recoger a la madre de Nora para llevarla al palacio Nora le contó a su madre la historia de las hilanderas No estarás pensando en invitarlas a la boda, ¿verdad? ¡Sí, madre! ¡Lo prometí! ¡No seas necia, Nora! ¿Cómo van a querer la reina y el príncipe tener a unas invitadas tan feas? ¡Madre! ¡Buenos días, Majestad! ¡Buenos días, mi señora! Es hora de que hagamos una lista de invitados. ¿Hay alguien en especial a quien deseéis invitar a la boda de nuestros hijos? ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Madre, cómo te has olvidado! Majestad, tengo tres días a las que me gustaría invitar. Por supuesto, querida. Enviaré a alguien para que les entregue las invitaciones. ¡Alteza! Les tengo muchísimo cariño a mis tías. Me enseñaron los encantos de la hilandería. Me gustaría invitarlas yo misma y que se sentasen junto a mí en el banquete. Por supuesto, Nora, lo que deseéis. Así que Nora invitó a las tres hilanderas para el desagrado de su madre. El día del banquete, las puertas del salón se abrieron Y allí entraron tres hilanderas vestidas de seda roja, verde y amarilla. Todos las miraban, pero Nora corrió hacia ellas y las abrazó. «Son mis tías favoritas. Gracias por venir. Os presento a la familia real. Su Alteza la Reina, Su Majestad el Rey y este es el Príncipe Edward». «Hola, queridas tías. Os hemos reservado un sitio». Queridas tías, somos sus tías. <risa> ¡Cómo no! ¿Quién menos que tías! Gracias. Gracias. Gracias. Por vuestro talento, por vuestro duro trabajo y vuestra ayuda, es lo mínimo que podía hacer. Nora las acompañó a la mesa y se fue a recibir a más invitados. En aquel momento, el príncipe Edward se acercó a hablar con las hilanderas. Espero que estéis disfrutando ¡Ay, así es! Deseo bailar Cuando hilas, no puedes bailar al mismo tiempo ¿Por qué? Fijaos en mis pies hinchados Esto ocurre cuando haces girar la rueca ¡Oh! oh. Y yo no puedo cantar ¿Por qué? Mirad lo que le ha pasado a mis labios de humedecer el hilo A mí me gustaría sentarme en el jardín de noche a mirar las estrellas, pero no puedo ¿Por qué no? Mis esfuerzos por ver los hilos más finos me han debilitado los ojos Ocurre cuando hilas. ¡Oh, no! Nora, querida, ¿podéis disculparme? ¿Qué sucede? Os ruego que nunca más hiléis ¡Mirad lo que la hilandería le ha hecho a vuestras tías! ¡Por favor! Pero... Haced cualquier otra cosa que gustéis, menos hilar. En realidad, no me gusta hilar. Mi pasión es pintar. ¡Oh! oh os traeré las mejores pinturas del mundo para que pintéis hasta que deseéis. ¡Eso sería un sueño hecho realidad! Y otra cosa, por favor que vuestras tías se queden en palacio Han trabajado muy duro, ahora merecen una vida de paz y descanso Edward, sois un hombre realmente maravilloso Y así Nora no tuvo que volver a tocar una rueca jamás Pudo pintar a placer Y las tres hilanderas se fueron a vivir con la familia real al palacio. El príncipe Edward y Nora vivieron felices para siempre.